voy a engañar? Si lo que soy y lo que fui Te lo has llevado tú Te lo has llevado tú ¿A quién voy a engañar? ¿A quién voy a mentir? Si este pobre corazón No deja de pensar en ti ¿A quién voy a engañar? Si lo que soy y lo que fui Te lo has llevado tú Te lo has llevado tú Tú no estás y me encuentro cuesta abajo sin haber sobrevivido de